Xelis es un famoso teclista y compositor griego de música electrónica. Entre sus obras más conocidas destacan las partituras originales para las películas Carros de Fuego y 1492, La conquista del paraíso. Su música se caracteriza por el uso de sintetizadores y ocasionalmente instrumentos acústicos para crear atmósferas de sonido envolvente en un tono generalmente grandioso y solemne. No es sencillo enmarcar su música dentro de un género concreto, aunque es habitual que se incluya entre las filas de las llamadas nuevas músicas o de formas más amplias como el músico el clásico el contemporáneo. Hans Zimmer es un compositor de bandas sonoras cinematográficas, pionero en la integración de música electrónica y arreglos orquestales tradicionales. En la actualidad es considerado uno de los compositores más sobresalientes de Hollywood, apodado por gran parte de la crítica como el onipresente Zimmer, por sus numerosas apariciones ya sea como compositor principal o como colaborador de alguno de sus puertas destinos. Ennio Morricone compuso la banda sonora de la película La Misión. La obra combina corales litúrgicas, tambores nativos y guitarras españolas, a veces en la misma pieza, en un intento de captar la variedad de culturas que aparecen en la película. La banda sonora fue nominada al Oscar en 1986 y ganó el Globo de Oro a la Mejor Banda Sonora.